s e m o c a r Reparación de buses y camiones americanos. Mantenimiento. Arriendo de maquinaria pesada. Movimiento de tierras y servicio de excavaciones. s e m o c a r A su servicio. 17 Oriente 831 Talca.